Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. En frecuencia abierta, los colores de la ciudad, los colores de la ciudad con Karina Olivera. Aspen 1035. Karina, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Jorge, los buenos días para ti y para toda la audiencia. Bueno, tempranito arrancamos la mañana en Enjoy Punta del Este, estamos en eh, Enjoy porque en minutos nada más va a comenzar esta charla organizada por Ceres Conceptos Claros en Tiempos Confusas, Situación Actual y Proyección del Uruguay, eh, presentada por Ignacio Muncho, director de Ejecutivo de Ceres, que bueno, en este momento está finalizando una charla con los colegas, unas eh, preguntas, y ya vamos directamente al vivo a charlar con él, Jorge Eh, ahora lo, lo, les agradecemos a los colegas porque le han, lo han liberado. Bueno, buen día, tempranito. Sí, qué tal, un gusto estar aquí con, con la radio. Bueno. ¿Qué tal? Hola, Ignacio, buen día. ¿Cómo estamos? Bien, ¿tiene ah. retorno ya? Sí, sí, sí, sí, Ajá. sí, tiene retorno. Está escuchando, Jorge decía yo, eh, conceptos claros en tiempos confusos. Qué bueno poder hacer no, no, no, una separación de lo que dice, lo, lo que es el título de esta entrevista, Ignacio. Esta conferencia. Es una conferencia en la cual tiene una vocación explicativa más que propositiva. Estamos en momentos que están pasando muchas cosas, tanto a nivel global como regional y en nuestro país. Entonces, a lo largo de 10 conceptos vamos a ir yendo eh, a explicar para que se entienda en donde estamos parados y en, y en la medida de nuestras posibilidades poder tomar mejores decisiones no solo en política pública, sino a nivel empresarial, a nivel personal, ¿no? Esto es eh, el objetivo que tiene esta conferencia es explicar qué está pasando y qué oportunidades existen, qué riesgos existen para, para lo que estamos viviendo en nuestro país. ¿Y se puede adelantar? Bueno, es muy amplio porque habla desde de lo que está pasando a nivel, a nivel global. con la situación financiera, con la inflación en Estados Unidos y las tasas de interés que habían subido mucho, que dejaron de subir, pero que no se sabe si van a volver a subir. Por lo tanto, hay mucha incertidumbre financiera global. Pasa por lo que está viviendo Argentina en el proceso electoral, que tanto nos afecta a nosotros ante la próxima temporada turística y si va a haber una solución a los problemas de... De, de múltiples tipos de cambio, del problema inflacionario de Argentina y que obviamente lo que más nos importa a nosotros la paridad cambiaria con la Argentina, cuánto va a afectarla el próximo gobierno que asume el 10 de diciembre y con, con los anuncios que puede hacer, cómo eso puede mover la aguja o no de la próxima temporada turística Hay que pasar por Brasil, que está con un gobierno de Lula muy activo, tanto a nivel externo como interno. Hay una agenda muy profunda a nivel internacional de Lula que ha recorrido el mundo en estos seis meses que van de su gobierno. Se ha reunido con todos los líderes principales a nivel global y que quiere impulsar un acuerdo que depende básicamente de la voluntad que tenga Brasil con la Unión Europea, que para el Uruguay y el Mercosur sería muy importante. Vamos a estar hablando de eso también, que es un puzzle muy grande, de muchas piezas que se están moviendo permanentemente y se van a mover a lo largo de todo este semestre que lo vamos a ver por tele, esa es la verdad o sea Uruguay eh, no tiene eh, hoy mucho que hacer porque ya se ha pronunciado a favor de este acuerdo es Brasil el que está moviendo piezas porque está la parte ambiental trancando la, el acuerdo y es ahí el compromiso que pueda mostrar Brasil con respecto a la deforestación del Amazonas, es la clave para cerrar el acuerdo con la Unión Europea Jorge. Ignacio, ¿el precio del dólar en Uruguay está supeditado por incidencias directas de Argentina o, o Brasil, o y Brasil? ¿O corren por andaniveles separados? Corre fundamentalmente por andaniveles separados. Hoy el dólar en Uruguay responde a que hemos tenido el año pasado fundamentalmente un proceso de ingreso de muchísimos dólares a la economía uruguaya por inversiones y por distintos fenómenos asociados con nuestra economía que se dieron en un contexto y esto es lo importante, en un contexto de un dólar que se fortaleció en el mundo mientras el dólar subía de valor en el resto del mundo en Uruguay caía por la coyuntura especial que vio el país el año pasado y porque el Banco Central decidió no intervenir o sea, no, fre no frenar esa caída para compasar lo que pasaba en el mundo. Este año El dólar, lo que ha caído, incluso lo que subió la semana pasada, que fue muy leve, pero una suba al fin, vino de la mano de cambios globales, del de valor del dólar a nivel a nivel mundial. Si uno agarra eh, el cambio que ha tenido el dólar desde que empezó el año en Uruguay y se fija en el resto de las monedas del mundo, un promedio del resto de las monedas del mundo es muy similar, cercano al 7% de lo que ha caído el valor del dólar en Uruguay y en el mundo. Entonces, eh, más que un fenómeno regional, esto es un fenómeno, un fenómeno global que Uruguay lo agarró caro Y que este año eh, no lo va a poder revertir porque básicamente es el dólar el que está perdiendo valor. Si hubiera cambios internacionales relevantes, que hoy no son el escenario central, pero que no se pueden descartar, porque la Reserva Federal la semana pasada en Estados Unidos dijo que no descartaba nueva suba de tasa de interés, para que se entienda. El valor del dólar es la tasa de interés en Estados Unidos. Si sube la tasa de interés, sube el dólar en el mundo. Si baja la tasa de interés, baja el dólar en el mundo. El año pasado subió mucho, de 0 a 5% la tasa de interés, el dólar subió. Este año dejó de subir la tasa de interés. Y ya que aunque deje de subir, hace que el valor del dólar empiece a caer. Entonces, eso es lo que hoy está moviendo la aguja a nivel global. Uruguay no es ajeno a eso. No pensemos jamás que el valor del dólar acá lo pone, lo pone Uruguay, lo pone el gobierno. Tenemos un tipo de cambio flexible que el valor del dólar viene de la mano de lo que pasa con el dólar en el mundo. Puede, sí, intervenir comprando, vendiendo, pero el efecto que puede tener no es eh, demasiado grande porque es muy limitada esa capacidad de intervención y todavía en este gobierno ha decidido no usarlo mucho. Eh, Eh, no estar presente, como en otros momentos, comprando y vendiendo, sino que se ha mantenido al margen y dejando que el valor lo ponga al mercado. Entonces, el dólar que hoy tenemos, y cierro con esto, uh -huh. el, concept el concepto, digo, uh -huh. que el dólar que hoy tenemos, que es un dólar que nos deja caros, esa es la realidad, Uruguay está caro, no lo va a cambiar en el corto plazo. No vemos nosotros que esto vaya a cambiar de forma sustancial, no para que haya ca cambios que, que determinen que Uruguay se abarate respecto al resto del mundo, y ni que hablar con la región. Por último, la propuesta del presidente Lacalle, que sigue insistiendo que si el Mercosur no se dinamiza, va a plantear la posibilidad de desvincularse como socio eh, activo, digamos, del Mercosur. ¿Te parece una buena idea? Bueno, depende de lo que pase con el acuerdo con la Unión Europea. Y ese es un hito central para el Mercosur. Hace más de 20 años que se está negociando, Este año hay un, hay un mojón clave que, se, que empezó ahora a partir del 1 de junio cuando Brasil asumió la presidencia del Mercosur y España la de la Unión Europea y habrá que ver si se termina de cerrar. Si fracasa este acuerdo, si no se cierra, si no se juntan las puntas y aquí la pelota la tiene fundamentalmente Brasil y en Europa la tiene Alemania y Francia, si no se logran poner de acuerdo, no, si no se liman las asperezas que todavía existen, realmente... Eh, va a ser un gran fracaso para el Mercosur. Y en ese marco, el año que viene, una vez que pase este episodio, si no lo logramos eh, cerrar, que sería muy bueno para el Uruguay, dicho sea de paso, el acuerdo con la Unión Europea para Uruguay es muy importante. Bueno, en ese marco de otro fracaso, creo que está bien, comparto la posición del presidente de, bueno, replantearnos cuál es el Mercosur que queremos, si no es un Mercosur que nos dé más libertad siendo un miembro asociado en no un miembro pleno como lo hemos sido desde, desde su fundación. Valoramos este tiempo, Ignacio, de tu parte te liberamos, que seguramente tendrás mucha gente para saludar allí. Buena jornada y buena conferencia. Muchas gracias, un fuerte abrazo.